Una vez alguien le ha contado en confidencia algo que ha hecho y le ha dicho, ¿Dios nunca me podrá perdonar esto? ¿Consideró usted que la persona estaba exagerando la gravedad del pecado? ¿Hay en efecto algún pecado que Dios no pueda perdonar? Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera este tema al continuar su estudio del Evangelio de Marcos. De su serie, En Busca del Salvador, con ustedes el Dr. David Jeremaya, con la introducción a su mensaje, ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos acercamos a las etapas finales del primer volumen en nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos, En Busca del Salvador. Hoy, consideramos el tema, ¿Hay un pecado que Dios no pueda perdonar? Si usted no tiene todavía el recurso disponible este mes, La guía de estudio en busca del Salvador que he mencionado, le animo a que consiga su ejemplar hoy mismo. Puede hacerlo simplemente visitando nuestro sitio web en línea y puede ordenarlo ahí directamente. O puede llamarnos por teléfono o enviarnos un email. También puede hallar información sobre el juego de discos compactos con las grabaciones de todos los mensajes. Queremos que usted tenga en sus manos estos recursos. a fin de profundizar su estudio sobre el Evangelio de Marcos. Bien, abramos nuestra Biblia y empecemos nuestra consideración del tema ¿Hay un pecado que Dios no puede perdonar? pregunta que se me ha hecho con frecuencia con el correr de los años en que he servido en el ministerio es esta. Pastor, ¿puedo cometer un pecado que Dios no pueda perdonar? Muy a menudo la pregunta se hace en tiempo pasado. Por ejemplo, pienso que he hecho algo que Dios no puede perdonar. He tratado de lograr que Dios me perdone, pero no siento como que me haya perdonado y yo mismo no puedo perdonarme, pastor. Pienso que he cometido el pecado imperdonable. La pregunta, por lo general, viene de alguien que tiene un abrumador sentido de culpabilidad por algo que ha hecho en el pasado. Por lo general, es una referencia al pasaje de las escrituras que vamos a estudiar hoy. Porque aquí, en Marcos, en una manera algo más detallada en el relato que Mateo da de este evento, se nos dice que hay algo que una persona puede hacer para lo cual no hay perdón ni en esta edad ni en la que viene. No estoy inventándome eso. Eso está en las Escrituras. Así que vamos a explorar hoy esa pregunta. Tengo que hacerlo en el contexto del Evangelio de Marcos y en el flujo de este episodio. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a continuar nuestro registro de lo que Jesús está haciendo, según Marcos. Y Jesús continúa atacando el reino de las tinieblas. Nuestro contexto hoy es el episodio de un hombre que estaba poseído por un demonio En el relato, nuestro Señor confronta al demonio y le echa fuera. El hombre queda completamente sano. Pero el resultado de lo que Jesús hizo fue otra confrontación con los religiosos de su día. Esta gente no se impresionó con lo que Jesús estaba haciendo. En realidad se sintieron convictos por eso. Y como vamos a ver en el relato de lo que Jesús hizo ese día, brotan tres opiniones prominentes que las personas tienen en cuanto a quién es en realidad Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? En Marcos 3, empezando en el versículo 20, descubrimos que, primero, para su familia, estaba loco. No estoy diciendo esto simplemente para llamar su atención. Es la verdad. En Marcos 20, 21, leemos, «Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, «Está fuera de sí». La presión e intensidad del ministerio de Jesús había escalado a tal punto que casi ni había tiempo para comer. Dice que ni tenían tiempo para comer. ¿Alguna vez ha estado tan atareado que se ha olvidado de comer? Eso me sucede de cuando en cuando los sábados cuando estoy solo y me dejo absorber en lo que estoy haciendo y de repente me doy cuenta de que no he comido. Pero no se debe a que esté apremiado. Simplemente me olvido. Pero en esta situación... La Biblia dice que Jesús estaba tan atareado en su ministerio de sanidad y en los milagros que estaba haciendo y la intensidad era tan increíble que él y sus discípulos ni siquiera tenían tiempo para comer. Recordarán que Jesús seguía una especie de rutina que hemos observado en Marcos. Él llega a alguna región, hace algunos milagros y eso produce una multitud tan increíble que él tiene que alejarse porque la multitud se vuelve peligrosa. Así que él se aleja a algún lugar desierto. Y tan pronto como ellos saben dónde está, toda la gente vaya y la multitud crece de nuevo. En esta situación en particular, la Biblia dice que la multitud se había vuelto muy numerosa y la presión muy intensa, y la palabra llega a Nazaret, que es donde Jesús vivía. Y su familia, más probablemente sus hermanos, vienen a Capernaum. La Biblia dice que vienen y hacen lo que nosotros llamaríamos una intervención. van a venir y llevarse a Jesús, lo van a sacar de la situación. En realidad las palabras dicen para prenderle. Se traduciría también arrestarlo o detenerle. En otras palabras, sus hermanos fueron a Capernaum para llevárselo por la fuerza, alejarlo de las multitudes y llevarlo a casa. Ahora, podemos relajarnos algo porque se debe sin duda que lo hacían debido a que lo amaban y se preocupaban por su seguridad. Quiero decir, el hombre ni siquiera puede comer. Tenemos que sacarlo de esta situación. Tenemos que llevarlo a donde podamos cuidarlo. Así que estoy seguro de que en parte esto era motivado por el amor. Pero por otro lado, pienso que también se sentían abochornados. Tenemos que llevarnos a Jesús a casa. Está haciendo cosas increíbles. Nos está poniendo en una situación embarazosa. Está actuando de una manera fanática, como si estuviera loco. Usted dice, ¿está es su propia familia? ¿Sus hermanos? Absolutamente. ¿Sabía usted que Juan 7.5 nos dice que más adelante en el ministerio de Jesús que ni aún sus hermanos creían en Él? ¿Cómo puede ser que Él creciera en su familia siendo el Mesías y sus hermanos no supieran quién era Él, ni creyeran quién es Él? Y Él está haciendo todos estos milagros y supuestamente echando fuera demonios. Así que vienen para llevárselo, dicen Tenemos que llevar a este muchacho a casa antes de que nos avergüence más. Ahora, ya es lo suficientemente malo no creer en alguien, pero ellos no solamente no creían en él, sino que pensaban que estaba loco. Los hermanos de Jesús pensaban que estaba loco, decían: Está fuera de sí. Esa es la manera bíblica de decir que estaba loco. ¿Cuántos saben que si uno sigue a Cristo, tarde o temprano, alguien va a decir o pensar que uno ha perdido la cabeza? Hay muchos que piensan que los evangélicos de hoy están locos, que han perdido un tornillo, porque creemos en Jesús y creemos en la Biblia. Y eso no debería sorprendernos. Pensaron eso de Jesús. Pensaban eso de los que seguían a Jesús. ¿Sabe usted que cuando Pablo estaba compareciendo ante Festo, Festo le dijo eso a Pablo una vez? Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «Estás loco, Pablo». las muchas letras te vuelven loco. Pablo, estás pasando demasiado tiempo en la biblioteca. Lo mejor que estaban diciendo en cuanto a Jesús para utilizar una expresión del vocabulario de hoy es que Jesús se había vuelto un radical. Ahora, ¿qué viene a su mente cuando digo Él es un radical? Con bastante frecuencia, mi esposa y yo viajamos a la ciudad de Nueva York. Si usted va a Nueva York, casi en cualquier época, hallará predicadores en las calles. ¿Alguna vez ha estado en un lugar en donde haya predicadores en las esquinas proclamando a gritos el castigo de Dios contra todo el que pasa por ahí? Y decimos, ay, este individuo es un radical, es un fanático. A veces es verdad. Hay libros que se han escrito de lo que significa ser un radical. Así que, permítanme decirles lo que pienso, que en verdad es ser un radical. Porque después de que usted oiga esto, va a darse cuenta de que la mayoría de nosotros en este salón y ustedes que me están oyendo, somos radicales. Leí algo que brota de la pluma de Mike Barrett. Esto es lo que él dice. Después de viajar de Portland a Delhi buscando la fe radical, esta es la conclusión a que he llegado. Y que tal vez le sorprenda. Radical en su origen en realidad significa estar enraizado. La idea detrás de la palabra es estar bien arraigado, tan profundamente enraizado en la dirección de un estilo de vida que uno se levanta en contra de las corrientes sociales y culturales que descarrían a otros de la senda. No es tanto forzar un cambio de curso, sino volver uno mismo y otros a la senda original propuesta. Por esta definición... el radicalismo clásico se halla en las vidas de muchos personajes históricos, personas que se levantaron por los derechos humanos y la reforma de religión. Hoy, cualquiera que se adhiere a la persona y enseñanzas de Cristo en medio de la corriente humanística y hedonista desbocadas es, por definición, un radical. Es esencialmente construir su casa sobre la roca que no es arrancada en las tormentas culturales. Así que, Llegar a ser un verdadero radical es volverse uno mismo y a otros a la senda sagrada y levantarse contra las influencias modernistas que erosionan. Así que, les confieso hoy que yo soy un radical. Ser un radical es levantarse por la verdad, levantarse contra los que quieren arrancarnos de la verdad o arrancarle la verdad a uno. Así que, en ese respecto Jesús con certeza fue un radical pero no estaba loco para su familia Jesús estaba loco pero las cosas empeoraron para sus enemigos era demónico Lean conmigo de nuevo el versículo 22 la acusación de los escribas que decían que él estaba poseído por un demonio pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía belcebú. Belzebú esto fue lo que sucedió El ministerio de Jesús en Capernaum había llamado la atención del establecimiento religioso de Jerusalén. Oyeron lo que Jesús estaba haciendo, que Él sanaba a los enfermos, que echaba fuera a los demonios y que la gente acudía a Él por multitudes. Así que fueron a Capernaum para verificarlo. Y los escribas llegan a Capernaum justo a tiempo para ver a Jesús echar fuera de este hombre al demonio. Y los escribas reconocieron que Jesús realizaba milagros nada usuales y que lo hacía por algún poder sobrenatural. pero sin hacer ninguna pregunta acusan a Jesús mismo de estar poseído no solamente por un demonio sino por estar poseído por Belcebú, el señor de las moscas o una de las palabras que se usa para describir a Satanás dijeron que el hijo de Dios estaba poseído por un demonio que el hijo de Dios estaba poseído por el mismo Satanás no solo eso sino que también dijeron que su poder era el de un demonio Noten lo que dice de seguido el versículo 22, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los escribas de Jerusalén acusaron a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Estaban diciendo que Jesús era hijo de Satanás, que estaba poseído por un demonio, que era un brujo, que realizaba exorcismos por el poder satánico. Cuando se lee el relato que Mateo Da de este episodio, se puede empezar a entender por qué captó tanta atención. Marcos no nos da todos los detalles de lo que sucedió en ese momento cuando Jesús echó fuera al demonio de ese hombre, pero en Mateo 12.22 leemos estas palabras. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El que el Señor Jesús sanara a este hombre al echar fuera de él un demonio fue muy impresionante, increíble. Nada como esto había sucedido hasta ese punto. Presten toda atención. No había manera para que a este hombre se le tratara normalmente. Las Escrituras dicen que estaba mudo, o sea que no podía hablar que también era sordo y además estaba ciego ningún exorcista podía atenderlo porque no había manera de asaltar a su espíritu como sería necesario para echar fuera a los demonios ¿cómo se llega a un hombre que no puede ver ni oír ni decir nada? pero cuando Jesús echó al demonio fuera de este hombre las escrituras dicen que todos los males fueron curados a la vez y el hombre que no podía ver pudo ver claramente y el hombre que no podía oír pudo oír claramente y el hombre que no podía hablar pudo hablar de manera inteligente. La gente se asombró y dijeron, con toda razón, ¿pudiera ser este el hijo de David? En otras palabras, ¿es este el Mesías que hemos estado esperando? Porque el Antiguo Testamento profetizaba que cuando viniera el Mesías él haría obras maravillosas como Jesús acababa de hacer y nunca habían visto nada como esto en Israel. Con certeza, este debe ser el hijo de David. Con certeza, Este debe ser el Mesías. Y cuando los escribas oyeron eso, perdieron los estribos. Dijeron, en verdad, vimos un milagro. Es verdad, fue un milagro inusual y asombroso, pero esto no se puede explicar como milagro del hijo de David. Este milagro fue hecho en el poder de Belcebú, en el poder de Satanás. En esencia, lo que estaban diciendo es que Satanás estaba complaciendo a su amigo Jesús al retirar del hombre a los demonios. ¿Quién iba a querer seguir una persona que era amigo de Satanás como Jesús obviamente lo era? No es una paradoja extraña, amigos y amigas, que en tiempos de despertamiento religioso o la obra del Espíritu Santo por lo general son los dirigentes religiosos los que se oponen a la obra de Dios más intensamente y parece que lo malentienden a propósito. La acusación de los escribas. Ahora, Quiero que noten cómo Jesús lidia con este asunto. ¿Alguna vez ustedes juegan este juego? No estoy seguro de que sea un juego legítimo para jugarlo mentalmente, pero de vez en cuando tal vez esté bien hacerlo. ¿Alguna vez piensa qué hubiera hecho usted si hubiera sido Jesús? Quiero decir, aquí tenemos a estos individuos religiosos que vienen de Jerusalén. Lo ven a usted hacer el más grande milagro que jamás se haya hecho hasta ese punto. Y dicen que usted tiene el poder de un demonio. Usted es Jesús y tiene a su disposición todo el poder que viene del Dios Todopoderoso. Se me ocurre pensar, ¿quieren ver algo echado fuera? Observen, voy a echarlos a todos ustedes fuera. Voy a mostrarles algo que no puedan negar. ¿Saben lo que Jesús hizo? Esto me asombra. No hay ningún sentido en el que Él se haya enfadado sino que simplemente presenta su argumentación. Quiero que vean cómo lo hace. Esta es la respuesta del Salvador. En primer lugar, la pregunta de Jesús. Hacer una pregunta es siempre una buena manera de interactuar con alguien que ha hablado en contra de uno. Sin hacer ninguna acusación, se hace una pregunta. Jesús les dijo, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?,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 ¿Todavía tenemos un día más de nuestra consideración sobre el tema ¿Hay un pecado que Dios no puede perdonar? Toda la enseñanza de esta serie está grabada en discos compactos. Ya están a su disposición. Es uno de los recursos que usted puede obtener junto con la guía de estudio y así tendrá todos los recursos que se han producido para la enseñanza de este material. Todo esto es valioso para su propio desarrollo personal, para su grupo pequeño de estudio bíblico, para enseñar en su clase bíblica o simplemente para dárselo a otra persona. Esto es lo mejor que podemos ofrecerle para ayudar a que este material cobre vida para usted. Espero que usted lo aproveche. Póngase en contacto con Momento Decisivo para recibir toda la información que necesite para ordenar estos recursos. Puede ordenarlos también en nuestro sitio web, momentodecisivo.org. De nuevo,